La tenía 479 empleados en el 2002, tenía casi 1.000 cuando asume el gobierno de Cambiemos en el 2015. Y, bueno, evidentemente esto significaba por qué se creció la cantidad de empleados. Bueno, se transformó la agencia en una oficina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo. Eh, yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam, que es un directorio muy profesional integrado por periodistas, por Rodolfo Posa, Ricardo Carpena que se tomaron prolijan minuciosamente el trabajo de ver cómo proyectamos una agencia hacia el futuro esto evidentemente tenía la, una, una cuestión que no es grata ni amable para nadie que tenía que ver desvinculaciones de la empresa el Durante todo este eh, tiempo de dos años y medio eh, Hubo más de 61 paros en la empresa Quiere decir que esa militancia que había adentro de la empresa Esta idea de resistiendo con aguante Siguió funcionando Y bueno, como siempre, transformaron eh, Los propagandistas se quisieron esconder Tras el noble oficio del periodismo Entonces, bueno, como siempre en estas cuestiones Los lobos se disfrazan de corderos Pero en esto también hay que entender que que atrás hay familias que no es amable, que no es grato, pero que nosotros tenemos que tomar estas decisiones, pues estamos cuidando el dinero de todos, nosotros tenemos que ser muy austeros, simplemente estamos volviendo a la planta que Terán tenía en el 2002.